Enredando, enredando las en la mañanas. Mañana. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Radio La Nena. Son baraturos. Son baraturos. La caterra. La red de la, la caterra. La la la la la la las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las la de la mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. WWW.RNMA. .org.ar Eh, 10 y 41 eh, de la mañana, seguimos aquí en el Enredando las Mañanas de Jujuy eh, Bueno, hoy le comentamos a la gente que hoy está bastante fresco aquí en Jujuy Como le comentábamos hace rato, estamos aquí en este estudio improvisado eh, Y bueno, vamos a seguir, digamos nos acaba de llegar un mensajito también de Norberto, ¿no? Que se olvidó de decir algo Así es, Norberto nos comunica eh, que desde, desde la Asamblea General de ATSUR Y en plenario abierto de la CTA de Lomas de Zamora votaron por unanimidad en transmitir la solidaridad con los compañeros del SEOM de Jujuy eh, y además, bueno, transmite la misma solidaridad con ellos de parte de la CTA y de de, CTA, de la Corriente de Rompiendo Cadenas, perdón porque hoy se realiza una marcha aquí en San Salvador de Jujuy en distintas localidades que están marchando hacia aquí, hacia la capital Jujenia eh, pidiendo la liberación de los tres compañeros del SEOM detenido Así es, bueno le, le volvemos a agradecer a Norberto este que su es mensajito también y bueno también la comunicación este le, a toda la gente que nos está escuchando puede entrar a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos eh, www.rnma.or.ar y ahí puede seguir las noticias que publicamos de la red o también se puede comunicar al Face Red Nacional de Medios Alternativos y también seguir compartir alguna noticia que publicamos de la red eh, Nacional de Medios Alternativos y bueno también este hacemos la invitación como la semana pasada Este, la red nacional realiza todos los años un encuentro de medios alternativos que se va a estar llevando a cabo en posadas, en misiones, va a ser este año el año pasado lo estuvimos haciendo aquí, tuvimos el placer de hacer el encuentro en Jujuy y esta vez se va a estar realizando en, eh, mi, en misiones, en agosto estoy tratando de buscar la fecha, si no me equivoco 12 y 13, 14 de agosto vamos a estar este, seguramente de Jujuy también participando del encuentro de la red nacional de medios alternativos este Vamos ahora a pasar a comunicarnos con eh, con Eduardo Quispe, él es vecino de la CAMPE contra Monsanto eh, Recordemos que el fin de semana se estuvo realizando La marcha mundial contra Monsanto En la que más de 600 ciudades de todo el mundo Estuvieron eh, sumándose ¿no? a esta medida de protesta Expresando eh, eh, su, su contra Frente a esta empresa eh, productora de agrotóxicos, eh, recordemos que acá en la Argentina tenemos a lo largo del país muchos casos en los que, bueno, evidencian la contaminación de esta multinacional eh, a través de las formas en las que en, en el campo se utilizan los pesticidas eh, y cómo esto afecta a la gente misma del campo, a los trabajadores, pero al mismo tiempo el consumo de los productos productivos en lo que tiene que ver con las semillas transgénicas eh, también no tienen este su grado de contaminación lo cual este ha afectado a personas de, de la población acá en el país tenemos casos de estos y es por eso que eh, más de 600 ciudades como decíamos el fin de semana se estuvieron expresando acá en la Argentina hubo una, un alto catamiento eh, así que eso es lo que ocurre con Monsanto ya, esto no es nuevo pasa desde hace años y por eso estamos ahora con Eduardo Quispe buenos días Eduardo, te saludamos del Enredando las Mañanas Hola Eduardo, ¿nos escuchás? Hola, sí, te escucho Hola, este, sí eh, no sé si estabas escuchando lo que veníamos comentando, ¿no? Se realizó el sábado la marcha en, eh, contra Monsanto, la marcha mundial contra Monsanto nos podría comentar este bueno como decíamos eduardo Quispe es vecino autoconvocado de la asamblea contra monsanto este una lucha que vienen llevando hace cuatro años este ahí en malvinas Argentina, contra las instalaciones de monsanto eh, eduardo nos podría comentar cómo eh, estuvo la marcha el día sábado eh, mira la marcha empezó en eh, realidad... Eh... de te, te lo explico así, previamente de la marcha hubo una jornada en el bloqueo en el cual se hizo una jornada de trabajo con algunas intervenciones y a la vez eh, se está construyendo nuevas edificaciones. Eh, como, como estamos entrando en el invierno y necesitamos más abrigo porque, bueno, las temperaturas bajan y bastante lo cual te pone, eh, es una zona desfavorable y, y necesitamos, bueno, proteger la, a las personas que están acampando, digamos, de eh, sentido de pues esas esa jornadas con trabajo y en disconstrucción y algunos talleres sobre ecológico y de y de reciclado. Eh, posteriormente se hizo la marcha Eh, participó alrededor de 500 personas y una caravana de autos que empezó desde Córdoba capital y que... hasta Malvinas, Argentina. esta caravana era bastante extensa, como unos 300 metros. Eh, la cuestión sería que... Eh, Se dio el contexto de, de un paro de transporte de, de colectivos interurbanos, los cual como que imposibilita también la llegada masiva de, de gente a Malvinas, Argentina. Malvinas, Argentina el, el, está muy cerca de Córdoba y, y, se, y la gente hasta Malvinas se tiene que movilizar en el sistema de transporte interurbano, los cual están de paro hace tres días. Así que para nosotros esa cantidad de gente en un día de paro, de transporte es importante Eduardo eh, frente a esta sí. movilización que tuvo alto acatamiento acá en la Argentina, en distintas ciudades pero también en el mundo este, en lo que respecta a, a nuestro país en eh, la marcha en la que ustedes pudieron participar como vecinos que acampan ya hace años ¿surgieron algunos lineamientos de acción frente a esta arremetida de la empresa Monsanto que, bueno, tiene el apoyo, por supuesto, de el gobierno y de sectores que intentan legitimar su accionar y mantenerse este, vigentes? Eh, nosotros permanentemente estamos haciendo intervenciones en todos los ámbitos del Estado. Eh, sabemos cómo viene configurando este escenario político a partir de ese cambio de gobierno, eh, eh, la denunciación eh, eh, eh, que se materializó a través de la liberación de las retenciones hacia la hacia la exportación, específicamente a la soja, como que son políticas que favorecen a este modelo y implícitamente favorecen a este tipo de multinacional, lo cual también sabemos el conflicto que se generó a través de la cuestión de la cobra de las regalías en puertos, y a la vez eh, también sabemos que eh, el presidente Macri eh, hizo público su, eh, su admisión, la elección de Argentina hacia el Tratado Transpacífico, que está hecha a medida de Monsanto, está hecha a medida de las multinacionales, está hecha para, digamos, desbaratar a los movimientos sociales, porque ese, ese, ese Tratado Transpacífico permite la injerencia del Estado dentro de de los medios alternativos, Bueno, eso sería así, explicado groseramente, que se está tratando, se ha aprobado en casi de forma secreta su elaboración a través de los diferentes ministerios en cada país como Chile y Perú, que la población se enteró por algunas filtraciones. Más allá de eso, también sabemos cómo viene posicionándose eh, esto en algunos intelectuales a partir de significarse en el campo académico, Eh, ha, han puesto ah, de dentro del consejo directivo al señor Duto y al señor Conjero el señor Duto es el que aprobó el evaluación de impacto ambiental en Malvinas, Argentina el que autorizó, digamos, los permisos por el tanto la evaluación de impacto ambiental que posteriormente se habría rechazado a la firma Monsanto y a la vez también eh el, el ex decano, ahora secretario de mi Consejo Superior de Abogacía de Córdoba, señor Consero, eh, eh, bueno, tiene que eh, la ha tenido conflicto con nosotros, la Asamblea Valina Lucha por la Vida, la Lucha fundadora, porque hizo convenio con empresas privadas, específicamente con eh, con Monsanto en los campus de intervención del estudiante de agronomía, cuestión que nosotros denunciamos públicamente y bueno, y posteriormente fue vetado esos convenios como que eh, a través de la universidad eh, implican que un, un acercamiento fuerte de la universidad pública hacia, la, hacia estos sectores privados y eso es peligroso cuando las universidades... ...tienen que mantener su autonomía. O sea, todo este escenario... ...que se configura, nosotros estamos atentos... ...y por ello venimos haciendo intervenciones... Eh, ...de acuerdo a cómo se va... Eh, ...vayan demandando... ...que eh, se vayan posicionando... ...estos actores. Eh, no obstante eso, nosotros sabemos que... Eh, ...el bloqueo es... Eh, eh, eh, ...algo que... ...se tienen que tener... Y, y bueno, invitamos a toda la gente siempre a que, que nos acompañen y que vengan a conocer el bloqueo. Eh, Eduardo, una pregunta porque eh, veíamos que esta movilización en contra de Monsanto eh, eh, estuvo por alrededor de 600 ciudades a lo, a lo largo y alto del mundo. Eh, sí. Quería preguntarte sobre eso. Eh, primero, ¿cómo fueron las distintas alternativas para organizar eso? Y segundo, ¿qué nos dice esto respecto de la presencia de Monsanto en el mundo Mundial, no? Sí, no, no te ni bien la pregunta. Eh, la pregunta era cómo fueron eh, eh, cómo se realizó la organización de esta movida a nivel ah. internacional. Y la segunda, ¿qué nos dice eso o qué reflexión tenés eh, de eso sobre eh, cómo se cómo se observa la presencia de Monsanto a nivel a nivel internacional, ¿no? Sí, sí eh, bueno, nosotros eh, adherimos a la movida internacional a través de unos compañeros que están en prensa y que trabajan en medios internativos, eh, bueno, nosotros adherimos e invitamos a, a la organización, a la, a la, haiga la, la redundancia, a las demás organizaciones de, de ambientales de Córdoba, entonces... Eh, esto se fue un trabajo que veníamos preparando eh, más o menos hace dos meses o más y, y bueno y, y comúnmente las marchas de este tipo se hacen en Córdoba Capital pero debido al, co al contexto eh, decidimos se decidió en mayoría trasladarla a Madrid a Argentina para generar apoyo hacia el bloqueo que como se dijo en este en voluntad y todo, poder mantenerlo hasta que eh, Monsanto anuncie definitivamente que se retira y posteriormente como vemos el escenario mundial eh, eh, lo vemos bastante complejo eh, a través, como te decía, el TTP que, que es una herramienta que están usando estos países para no tan solo apoderarse de la semilla y cobrar legalidad, sino también para tener inferencia en, en cuestiones políticas de dependencia porque la dependencia de los países del primer mundo todavía no ha terminado bueno, eh, nosotros lo vemos bastante complejo y a partir de bueno, esto como les digo de un gobierno de derecha en Argentina eh, acá hay el eh, eh, proceso a, a, a Dilma Rousseff en Brasil y la derecha nuevamente en Chile y Bueno, y todo esto no pone siempre en guardia. Nosotros sabemos que la movilización es la herramienta que que nos va a permitir a nosotros poder eh, desmantelar y a la vez que las leyes se cumplan. Porque la ley, ley por voluntad propia de los jueces o de los fiscales... Eh, va a quedar solamente en la simple enunciación de la ley, no se va a materializar en los hechos. Eso es. Vemos complejo el escenario mundial y también vemos complejo el escenario en Argentina, pero lo cual a nosotros estamos, digamos, acostumbrado a ir contra la adversidad y bueno, eh, será un momento más la lucha, pero no es el final de la lucha. Eduardo, yo te quería preguntar, este, eh, la lucha en estos cuatro años, digamos, de, de, en algunos medios han callado, digamos, la lucha que se está llevando contra Monsanto, pero también se ha tratado de estigmatizar, digamos, esta lucha. este eh, Me gustaría eh, que nos comenten, digamos, para la gente que está escuchando y por ahí no entiende bien, este, ¿de qué se trata la lucha contra Monsanto? ¿Qué es lo que produce? ¿Por qué se está llevando a cabo esta lucha aquí en la Argentina y en todo el mundo? Ah, bueno, Monsanto produce semilla transgénica a través de la intervención genética en, en el núcleo de la semilla, o sea que, de decirlo groseramente, es la intervención del hombre sobre la naturaleza. Y... So, eh, la intervención del hombre de, sobre la naturaleza en función de rédito económico entonces este tipo de empresas como Monsanto Valle, Vicenta eh, eh, y otras eh, piden el patentamiento de las semillas y a lo cual el productor se ve obligado todos los años a comprar semillas y a pagar eh, la producción de estas regalías en puerto porque eh, esta, eh, esta empresa le cobra el uso de la tecnología. Y eso a la vez, eh, esta intervención en puertos de la policía de Monsanto, porque ni siquiera tiene aprobación de algunos organismos Argentina de INTA, hasta hace días, digamos, 20 días, 15 días, permitía eh, bueno, eh, eh, al momento de la carga en los puertos eh, este tipo de noticias eh, portuarias de la empresa hacer un testeo de, de la de las semillas que la importaación y en, en ese marco eh, cobrarle el porcentaje de esa intervención tecnológica pero paralelamente a eso la eh, la venta de esa semilla transgénica conlleva todo una una cuestión de de mercado porque es un combo, un kit. Entonces la, esa semilla transgénica va aparejada a el uso de de herbicida, fungicida, larvicida en diferentes etapas de la cosecha. Y este tipo de de venenos que eh, mata y atenta contra la soberanía alimentaria y contra la y lo más peligroso, contra la biodiversidad. Contra la soberanía alimentaria, atenta en que no hay una regulación que permita eh, decir que zona o cada región produce determinados alimentos. Entonces, favorece el monocultivo. En Argentina, este un monocultivo está eh, materializado en la soja, en el modelo sojero, que se ha fuertemente en Argentina. Y, y la cuestión es de biodiversidad es eh, el famoso randad o glifosato termina matando a, a, toda, la, a toda la biodiversidad entendida esta como pájaros, eh, animales como liebres, brillos, lombrices. y Y eso también, la... La, la soja en sí es una oleginosa lo cual hace que al no haber rotación de cultivos en poco niño, esa tierra eh, quede eh, devastada porque al ser unaa es como un aceite que que, que queda una capa sobre el suelo de siembra entonces no permite la absorción del agua el agua se desplaza por otros lados que antes no son habituales favoreciendo a uh, inundaciones y otros eventos naturales que antes no no se, no se hacían porque cada vez el sistema productivo de explotación implica que eh, tener nuevas tierras y esta nueva tierra eh, se, eh, se ganan desmontando los montes, o sea, se amplía la barre, la frontera agraria. Eh, Eh, talan los montes nativos y, y consecuentemente esta esta tala hace que emigren los campesinos porque este modelo productivo de del campo no favorece la ni fomenta la creación de trabajo porque eh los sistemas tradicionales hacían que los hombres el hombre, eh, hombre decidiera desvi, los campos y ahora en este mundo líquido el Eduardo, hace rato usted nos decía que la lucha continúa. Eh, ¿Podría eh, comentarnos cómo siguen las actividades, seguirían estas actividades, teniendo en cuenta que todos los 25 se hace una actividad eh, para que se vaya, hasta que se vaya a Monsanto? Ya para ir cerrando, ¿cuáles serían esas actividades? Se, se cortó la comunicación, te comento, así que no escucho te pregunta. Ahí está no, nuestro no productor encuentro. estrella tratando de comunicarse de nuevo con Eduardo para finalizar la entrevista. Vamos a ver si nos podemos comunicar, porque se cortó, hay un problema de señal en la pieza de Seba, tenemos que tener el teléfono en la ventana. Mi pieza está mi pieza está arriba, te comento, aquí estamos en la todos pieza. Todos hacían gestos distintos. No cada, cada vez que me echan de mi casa, a paro ver. aquí. Yo creo que todos los que escuchan el Enredando las Mañanas están muy intrigadas por esta historia de la pieza de Seba. Vamos a subir fotos. en la pared. Vamos a subir fotos, sí, seguramente. Vamos a subir fotos. De, de cómo han invadido este, este hogar De paso aprovechamos para mandarle un saludo a la Norita Que nos recibe en su casa y nos permite hacerle este bolón que no, to aquí. Todavía no lo recibió, pero que venga Bueno, espero que nos conviera algo para comer también Nos podemos <risa> quedar a comer, somos 8 Pancho, rápido a una tanda Inaacabable que no puede ceder Que resiste y que encarna La fe en el otro El otro los demás Nadie está plantado no Son los pocos, solo nadie esta vez Los que van a la raíz Es el pie Son los